El paseo de la economía popular Martín Oso Cisneros Te invita el segundo sábado de cada mes A visitar la Feria de la Economía Popular el productor al consumidor Precios populares En Pedro de Mendoza, 1407 A partir de las 10 de la mañana Los barrios del sur Plantamos bandera en defensa de tu bolsillo Te esperamos en Pedro de Mendoza, 1407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 Hola, hola, chicos, ¿cómo va? Bien. ¡Bien! Ay, me han gritado en el oído. Bueno, estuvimos recién con otro grupo, ahora están chicas y chicos de la escuela... Número 14. La escuela número 14, ¿dónde queda? En Sarmiento. En Balbanero. Balvanera. Bien, ¿y cómo se se llama la escuela número 14? Colonia Saavedra. Bueno, vamos a vamos a levantar la mano y vamos a hablar de a uno porque si no el coro de niños cantores. ¿Cómo va, chicos? Bien, <ríe> bien buenísimo. <ríe> y me levantó la mano. Bueno, vamos a presentarnos. ¿Tu nombre? Luciana. Luciana. Lourdes. ¿Lourdes? Yesenia. Yesenia. Yo le dije, qué nombre tan raro, Yesenia. ¿Tiene algún significado especial? Eh, sí, si hay, no lo sé todavía. No lo sabes. ¿Y qué origen tiene ese nombre? Tampoco. No. Es muy lindo, pero nunca en mi vida lo había escuchado. ¿Tu nombre? Camila. Camila, por acá tenemos a... Macarena. ¿Por acá? Marcelo. ¿Ahí? Camila. Camila, está dura Camila. porque qué estás...? Milairo. <ríe> <ríe> Camila. Y Camila, Camila 1 y Camila 2. Y Camila 3. Y Camila uy, qué problema, ahora para, para este, claro, identificarnos. Bueno, ¿ven que nos están sacando fotos y nos está filmando Alejandra Zárate? Sí, para sí, qué? Sí. No. Para subirlo al blog de la radio. Sí, claro, ustedes si quieren recordar este momento histórico pueden hacerlo, entrar a programa programarec.com.ar y ahí se van a ver todas y todos, ¿sí? sí Bueno, ¿qué, ¿cuál es el gran tema que trabajaron para este programa? La historia. Eh, no, el tema de hoy es el Mundial, lo que sucedió en el Mundial. Lo que sucedió en el Mundial, sí. porque todo el mundo se engancha con el tema del Mundial? Porque se es un tema actual y que pasó hace muy poco y a todo el mundo nos llama la atención porque son los países que juegan entre ellos uh -huh. con el fin de ganar una copa. Y encima sí. pasa cada cuatro años y cuando pasa están todos muy enganchados con la tele. Sí. Claro, viste que separaba el país, digo, jugaba sí. Argentina y las calles que habitualmente estaban muy transitadas. o no estaban desiertas. No. Absolutamente, ¿no? También con el tema del mundial, o sea, cuando jugaba Argentina todos iban al obelisco, estaba todo lleno de gente y más y ganaba. Ajá. ¿Y cómo fue eso de que salimos subcampeones? Y bueno, hubo un partido que se jugó hace no tampoco que fue entre Alemania y Argentina, pero fue un amistoso y sí. ganó Argentina. Y ¿Viste? hubiera sido muy bueno que ese partido hubiera sido la final. Claro, claro. Pero bueno, viste. Hubo un momento, digo, porque... A mí no me gusta ponerme nervioso gu o sea, no, a nadie le gusta ponerse nervioso pero bueno. digo, si me tengo que poner nerviosa o nervioso, ¿viste? Uno sí, por no. cosas más importantes. Por el partido te pones muy nerviosa y no te das cuenta Claro, yo opté por no por no mirarlo. Así que soy una de las argentinas que no mira el partido. Así que bueno, digo, lo digo públicamente porque no hay forma, no hay forma. No me gusta, no me gusta el fútbol, pero a ustedes se ve que sí. Entonces sí, me tienen que sí. convencer ahora en este mismo momento que está bueno <risa> ¿Se podrá? Sí, estuvimos sí. mirando el mundial en la escuela gracias a la cooperadora Ajá. Y nos pusieron una tele en el, en el comedor para estar viéndolo Y estuvimos merendando arriba, comiendo viandas para poder ver el partido Eso está bueno, compartir con otro, ¿no? Los festejos O sea, sí. no, o sea no solo arriba, también nos pusieron una tele en el aula Ajá. Y tipo como que los otros séptimos, los dos grados nos juntaron arriba y miramos el partido en el aula uh -huh. sí. Y los demás estuvieron viéndolo abajo o en el comedor uh -huh. Porque en sexto también hay una tele Y creo que se juntó sexto y quinto y los demás se fueron a verlo en el comedor uh -huh. Eso sí, hubo un desastre tremendo cuando se gritaban los goles escuchaba hasta arriba Claro, claro, y sí, porque están todos juntos Haciendo líos, viste sí. Poniéndose nerviosos, poniéndose contentos Y esas cosas Bien, ¿con quién vinieron hoy? Con nuestros profesores Jorge y Patricia Jorge y Patricia Y con ustedes trabajó mi compañera Y, y, y Le mando un beso y a él sí. Que estuvo sí. trabajando con ustedes El tema del mundial sí. y bueno, Queríamos agradecerle porque nos ayudó un montón Con todo ese tema sí. Y hay que agradecer, viste sí. porque uno tiene sí. que, Claro, claro si nos está escuchando. Eh. Le mandamos un beso y un fuerte abrazo. Y gracias por todo lo que nos enseñó. Mm, buenísimo. Bueno, entonces estamos con este este este tema del, del Mundial. ¿Ustedes qué piensan? Que a partir del Mundial, digo, porque como se miran las escuelas, ¿se puede aprender algunas cosas que tienen que ver con los países y esas cosas? ¿A ustedes les interesaba saber qué? O sea, en ese momento nos interesaba ver el partido, Ajá. pero afuera pasaban cosas con el tema de los estadios, porque sí. pusieron más plata en los estadios y quitaron a gente de sus casas por hacer más estadios, sabiendo que tenían más. Claro, hubo todo un cuestionamiento de parte del pueblo de Brasil hacia el gobierno y hacia cómo se organizó el Mundial. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Estuvo buen, bien lo que hicieron...? No, no porque no. pudieran haber gastado esa plata en otras cosas mucho más importantes para el país como por ejemplo la educación la medicina el transporte público uh -huh. claro y eso <risa> digo como que a veces se prioriza el tema del espectáculo vos me querés decir algo que estás haciendo señas <risa> no porque acá como dijimos levantemos la mano y yo veo que este, quieren decir algo Bueno, muy bien, o sea que ustedes también pensaron esta, esta cuestión del mundial al centro de la problemática, que es lo que pasa en Brasil sí. Igual viste muchos se pusieron contentos porque era un país latinoamericano el que organizaba el mundial Sí, un país casi milimitrofe creo Claro, claro, es más muchos aprovecharon ir a ver el Mundial porque quedaba relativamente cerca. Sí. Hubo otros mundiales en que había que ir a Europa, sí. a algún país asiático mm -hmm. y no era como tan accesible. Esta vuelta parece ser que fueron muchísimos argentinos. Sí, Demasiado. No, sí. Sí. Y también mm -hmm. los argentinos que estaban ahí como que piensan, yo voy al Mundial, cuando llegaban del de Mundial pensaban también cómo voy a volver porque muchas veces no calculaban lo que iban a gastar O iban y hicieron un campamento En la playa, por ejemplo mm. Y miraron el partido Hacen lo que sea por poder conseguir una entrada Para ver a Argentina Y después, cuando terminó el Mundial Muchos dijeron, ¿cómo voy a volver? Porque no se habían, no habían planificado eso sí. Estaban solamente pensando en ir Por lo menos, o estar cerca de la cancha Y pensar en el Mundial mientras sí, creo que El fanatismo Absoluto ¿Me quieres decir algo? Porque estoy escuchando el murmullo. Claro, era él, no me había dado cuenta lo tenía al lado. este Bueno, más o menos sobre este tema van a desarrollar ustedes todo el, el programa, ¿verdad? Sí. ¿Tienen preparado qué tipo de cosas? Una historieta. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No me quedo que Una una canción sobre Ah, también O sea, todo giró en torno del mundial Bueno, eh, yo tengo A ver Silencio Vamos a, a poner eh, El primer separador Que dice que eh, Separador mundial en la escuela ¿Quién lo hizo este? Eh, los profesores Ajá. Los profesores planearon Que nosotros, mientras tanto que estemos en el mundial Hagamos un desfile Representando a los 32 países pero como éramos pocos, entre los dos séptimos, haríamos chicos de sexto y, y algunos de quintos, para que Ajá. hagamos los 32 países. Bueno, y nuestro profesor Jorge puso música de cada país, se tomó el tiempo de buscar la música de cada país y decir algo de ese país. ¿Eso hicieron todo un evento en el...? En claro, el... entre los profesores de física, plástica, inglés, todo. Ah, mira qué bueno. ¿Vos me querés decir algo? ¿Qué? Vos. Fue como un acto para conmemorar todo todo eso porque justo tocó el mundial y nosotros que estamos en séptimo Entonces como que nos fuimos ocupando de todo, cada uno fue sorteando qué país le quería tocar y todo eso Ajá. Bueno, buenísimo, así que fue todo, ¿y en qué mes lo hicieron? ¿Inmediatamente después que terminó el mundial o antes? No, estuvimos un poco antes y ah. en el momento que estaba el mundial Ah. pero sí, estuvimos medio ahí casi y terminó casi después del mundial que terminó. Porque teníamos el desfile, no solo el desfile también teníamos torneo. un torneo de fútbol que participaban los chicos y uh -huh. las chicas. Sí, por eso. Buenísimo. Entonces, escuchamos este primer separador que hicieron. Ay, Cami, ¿cómo se vio el mundial en la escuela? No me acuerdo mucho. Escuchemos esto por informando. Escuchemos esto, para informando. esto por informando. Escuchemos esto por informando. ¡Epa, epa! Tenemos que mirar ahí arriba. Chicas y chicos, <risa> tranquilos. Ahora nos vamos a poner de acuerdo. A ver, acá tengo al lado alguien que tiene preparado... ¿Qué cosa para leer? A ver, contame. La selección de fútbol. Ajá. La selección de fútbol de Argentina es el equipo más representativo de dichos países. En las competiciones de oficiales, sus organizaciones están a, a cargo de la Asociación de Fútbol Argentina, AFA, perteneciente a la Comebola. Jugó el primer partido internacional fuera de Argentina el 16 de mayo de 1901 en Montevideo. Grupos Bajos, Grupo F, Irán ganó 1 a 0, Nigeria 3 a 2, Suiza 1 a 0, Bélgica 1 a 0, Gru grupo Países Bajos, Alemania por tiempo suplementario 1 a 0. De esta forma se da inicio a una destacada selección donde se distingue un juego de pases y llegadas al área rival con mucha contendencia y conformando el cliente ofensivo con Messi, Agüero e Higuaín Di María, Javier Mascherano, Marcos Rojo y Sergio Romero Por primera vez en su historia participarán, participarán las Copas Mundiales en esta ocasión para la Copa Mundial de Brasil 2014 debutando de, ante la Argentina Irán ganó irán ganó Copas Asiásticas en forma de Con, con, ...consecutiva en 1968 y en 1978. Los conflictos de Irán posteriores a esa fecha... ...la revolución iraní de, de 1979 y la guerra irán irak ...afectaron el desarrollo del fútbol en este país. La selección de fútbol de, de Nigeria... ...y pr primera aparición Copa del Mundo en 1994... La selección de fútbol de Suiza es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Los máximos logros internacionales de Suiza en 1934, 1938 y 1954. Bueno, y ahí estuvieron contando los chicos, este esos fueron, eh, digamos, los países contra los que jugó Argentina, sí. ¿no? Sí, sí. Este, dicen que nos tocó una zona fácil al principio ¿no? Yo no sí. entiendo nada de esto ¿Ustedes qué opinan? O sea, no fue ni fácil ni difícil O sea, esto se basa en jugar Y ver cómo juegan los otros equipos Y, uh -huh. sí, no sé, por ahí uno tuvo más preparación que el otro Depende de eso De cuánto tiempo se hayan preparado para jugar Ajá Claro sí, Igual llegamos a ser subcampeones Creo que fue, sí, hace que 21, fue muy bueno sí. eso Porque um, En eh, el año pasado creo que no llegamos. Hace no, 24 digo, años. Hace 4 años, 24. Hace, hace 24 años que no llegamos ni a una semifinal ni a una sí. final. Sí, en el Mundial de Italia, ¿no? El yo a ver, no recuerdo mucho porque la verdad que no es algo que yo siga. Sé que salimos campeones en el 78 y en 86. en el 80 y ¿cuánto? 86. 86, 86 sí. bueno nada más que eso Así que chicas y chicos Yo soy una verdadera ignorante sobre el tema Porque el tema del fútbol no es lo mío es ¿Qué estabas <risa> haciendo cuando estaba el partido? Y gritaban un gol eh, En el 78 Sí, porque mi familia lo miró Y yo era, tenía la edad de ustedes ¿Y en este? Y en este, no, la verdad es que este <risa> Uno de los días Miré una de esas películas románticas <risa> <risa> creo que era un domingo entonces yo me aburro y miro una película romántica la verdad que el fútbol a pesar de que es mundial y yo sé que soy un caso raro por eso me encanta escuchar a los otros a los que son fanáticos porque veo que tienen pasión por eso y yo, la verdad gente, que no me hay mucha gente que dice que no es fanático del fútbol ni que mira los partidos de su equipo pero cuando juega argentina dice que se pone pegado de la tele para ver cómo está argentina Claro, no es mi caso O sea, por eso yo soy un caso raro, chicos Así que me pueden estudiar como una, una especie de, de bicho raro Además, los sí. partidos es como que cuando Por ejemplo, en el aula había varios chicos que no se llaman bien O personas que nos hallaban bien Y ahí se abrazaron Y ahí nos reunimos, empezamos a festejar claro. Nos empezamos a gritar Nos fuimos como locos y, y a veces el fútbol también, la selección Por lo menos a mí me unió buenísimo, y eso eh, me parece que es lo, lo positivo que hay que rescatar está buenísimo que la gente se junte justamente eh... a festejar los goles y también... claro, que cualquiera sea la excusa pero está bueno que la gente se junte me parece que eso es, es es una cosa para rescatar, pese a que yo estoy como del otro lado, pero me parece que así, como no me gusta el fútbol, puedo decir que eso es un rasgo positivo del fútbol, si puede juntar a la gente valió la pena, ¿no? está buenísimo Bueno, ustedes lo juntó sí, sí. lo y también lo que yo me doy cuenta, no sé qué opinan ustedes que a veces uno se siente más argentino no en esos momentos sí, sí. el gorro, bandera y vincha nos faltan nos faltan, entonces <risa> digo cuántas veces en la en la cotidiana nos ponemos una camiseta argentina, andamos con gorrito de argentina, bufandita de argentina, vinchita de argentina. Y mm. nunca, puede no. ser que la remera argentina esté Pero no. la vinchita, la corneta, la bufanda no, no. no Entonces me parece que hay como Se potencia la argentinidad Si existe el, el término sí. ¿no? Sí. Y está bueno ¿no? Porque uno empieza como a A trabajar esta cuestión de la identidad nacional sí. Y sí. es una excusa el fútbol Pero está bueno ¿No? Que uno se sienta más argentino No sé sí. qué les parece sí. Sí. Lástima que cuando, por ejemplo, en el obelisco Cuando llegamos a la semifinal A la final, todos se empezaron a reunir Y algunas personas aparecían ese tiempo para hacer líos Sí, es verdad que Estuvieron dos días, creo Eh, no, estuvieron dest destrozando las Todos los locales Todos los locales Los semáforos, de lo, y... las luces Y eso se supone que es para festejar ¿no? Para dañar para a, la, dañar a, a los objetos Que se supone que eso debe ayudar A la ciudad Claro, ahí tenemos como un rasgo negativo ¿no? De los festejos Hay gente que se desborda Como que el fútbol tiene Por parte algo bueno y algo malo Por alguna parte te une y todo eso Pero por otra También se puede desligar y hacer mucho lío mm -hmm. Lo que pasa es que a veces Cuando se junta mucha gente Es como La multitud, ¿no? Lo sí. inmanejable de la multitud sí. Y en esa multitud Hay gente que le gusta romper Y hay otra gente que le gusta festejar Entonces la verdad es que ahí lo vemos Uh -huh. sí. Así que ustedes ven mal esa, ese desborde que tuvo la gente y, y la verdad que no estuvo bueno ver eso porque se, se, para uno significa que es pasar un tiempo lindo saber que la argentina estar orgullosa que se va a la semifinal claro. que no es ni muy va, no, no, no digo que sea fácil depende de la preparación pero también mm. tuvo todos muchos problemas la argentina claro. Claro, claro Bueno, ustedes eh, han hecho reportajes, ¿no es cierto? Sí Bueno, eh, este bloque nos quedó muy largo Porque yo me olvidé de mandar un tema musical ¿Podemos mandar un temita? Y después escuchamos los reportajes Sí, ¿Sí? sí. Que se ilumine la ciudad Que se ilumine todo el mundo le coria monolog i tenia la w compatica tu com ho vas a buscar les som vamos a celebrar la fiesta va a entesar hacerle un reportaje para saber sobre el proyecto que hicimos en nuestra... Bueno, ¿y qué escuchábamos recién como tema musical? Acabamos de escuchar La Copa de Todos, oficial. Claro, como un tema que sonaba ahí, porque no es el La La La de Shakira, ¿no? No, no. no claro, no. que esa era otra. Sí. sí. Buenísimo. Ahora sí, vamos a escuchar, porque también ustedes fueron y le hicieron reportajes a quiénes. A nuestros a maestros. A, no, a, nuestra... a los maestros que nos ayudaron a hacer Uy. todo lo que hicimos sobre el Mundial. O Buenísimo. si no, eran algunos familiares que se acordaban del Mundial, de, de algún Mundial que se, se hayan acordado. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar en primer término a Romina. ¿Quién es la señora Romina? La, la, profesora, de la profesora de inglés. Vamos a escuchar a la profesora de inglés. Dale. Dale. Estamos con la profesora Ariela y queríamos hacerle un reportaje para saber sobre el proyecto que hicimos en nuestra escuela. Hola, buenos días a todos los oyentes, es un placer estar acá con ustedes compartiendo esta mañana tan hermosa. ¿Cómo surgió este proyecto? El proyecto del Mundial en la 14 surgió con motivo del Mundial que se desarrolló este año en Brasil y participaron muchos equipos de fútbol quienes participaron en este proyecto? Los alumnos de sexto grado A, sexto grado B... ...y los alumnos de séptimo grado A y séptimo grado B. Además de los alumnos, ¿quiénes participaron? Bueno, como ustedes saben, para hacer un lindo proyecto... ...y que salga muy bueno, se necesita la ayuda de muchos maestros... ...y estuvieran involucrados los eh, maestros del grado... ...tanto Lili, como Marta, como Patricia, Jorge... ...las maestras de inglés, Mercedes, Romina... Además contamos con la ayuda de Griselda, la parte de educación plástica Nos ayudó a armar todas las bandas del desfile ¿Nos podés contar sobre el mundial que armamos? Sí, la idea primero fue investigar sobre todos los países que estaban involucrados en el mundial Después nos dividimos en grupos, los chicos de sexto A y sexto B Se formaron en equipos, intercambiando algunos de sexto A y sexto B Y lo mismo que los chicos de séptimo A y séptimo B Esto fue tanto de mujeres como de varones. Ah, y la, ¿cómo eran las zonas que hicimos? Claro, ustedes saben que en el mundial hay 32 equipos que participan. Y nosotros, al ser tantos chicos, sorteamos los equipos para el mundial. Y logramos armar 22 equipos en total, de los cuales 10 eran de varones y 12 eran de mujeres. Y los dividimos de la siguiente manera. En dos zonas participaron los varones La zona A estaba comprendida por Nigeria, Portugal, Colombia, Croacia y Honduras La zona B estaba comprendida por Ecuador, Inglaterra, Bosnia, Australia e Italia Ay, ¿Esos eran eh, las los de varones? Sí, esos eran los de varones y entre ellos competían Siempre estábamos hablando de que los varones estaban eh, jugando Entre chicos de sexto y de séptimo grado ...y también hay una de mujeres... ...sí, las zonas de mujeres eran tres... ...la zona A de mujeres estaba comprendida por... ...México, Francia, Argelia y Grecia... ...que jugaban entre sí... ...la zona B estaba constituida por... ...Corea del Sur, Costa de Marfil, Camerún y Alemania... ...y la zona C, Rusia, Ghana, Holanda y Estados Unidos... ...siempre hablando de que estaban jugando... ...varones por un lado, mujeres por otro... ...de sexto grado y de séptimo grado. ¿Y quién era de los hombres? Uy, estuvo recontra peleado. La verdad que fue cada lunes, cada miércoles, jueves y viernes... ...era el momento de que llegara el Mundial en la 14. Imagínense lo que era que haya fútbol y Mundial que era el momento. Les cuento, Australia salió en tercer lugar... Croacia en segundo lugar, y Ecuador se llevó todos los puntos para el primer lugar. Así que le decimos un fuerte aplauso, le damos a todos los alumnos que participaron de varones. Y ahora, ¿y de las mujeres? Por supuesto, les cuento de las mujeres, porque las chicas, les digo, salieron algunas jugadoras increíbles, algunos talentos indescriptibles. Quiero contarles que Ghana salió en tercer lugar, Alemania en segundo y Grecia en primero. Así que también les damos un fuertísimo aplauso. Y seguro están escuchando este gran programa que estamos haciendo acá en FM14. ¿Te gustó trabajar con nosotros Me encantó muchísimo. Ustedes saben que a mí me emociona mucho todo esto. Le pongo pasión y garra a todo lo que está en la 14. Eh... Fue un gran desafío junto a todos los maestros. La verdad que quiero agradecerles a todos porque, bueno, sé que a veces yo soy un poco loca y me gusta hacer muchas cosas con ustedes porque ustedes también se prenden, lo comparten, lo disfrutan y lo que más importa para todos nosotros es que la pasemos genial, que ustedes aprendan mucho, que creo que aprendieron mucho de los distintos países porque algo que me olvidé de contarles es que cuando hicieron el desfile de cada uno de los países participaron con banderas se caracterizaron disfrazándose o pintándose, además usaron una banda representativa que la usaron que la hicieron en la clase de educación plástica y después contaron algunas anécdotas, algunas cuestiones, algunos datos que nos pudieron aportar tanto en español como en inglés, así que tratamos de interactuar con todas las áreas, desde educación física, desde inglés, desde educación plástica, desde la parte de sociales, desde todo, de todos los aspectos tratamos de involucrar a todas las áreas. ¿Y fue duro trabajar con Séptimo? No, la verdad que no fue para nada duro, nada duro. La verdad que fue algo muy lindo. Creo que se coparon todos. Eh, la verdad que hubo mucho movimiento acá en la 14. Los chicos estuvieron muy contentos. Yo lo sentí que estaban contentos, que lo disfrutaron mucho. Y la verdad que nosotros también lo disfrutamos. Y tenemos todas las imágenes que en breve las vamos a poder compartir. Fotos y videos bueno, gracias por, por todo y como sos una gran maestra y nos gusta estar mucho con vos me parece estuvimos como 3 años o desde quinto grado ¿Ah? quinto, sexto y <ríe> <el> séptimo 3 <ríe> años y bueno, gracias gracias por todo y por hacer eh, eh, ¿Esto ¿Es posible? Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme la posibilidad de hacer esta radio en FM 14, la radio que crece con vos. La verdad que para mí es un orgullo y un placer compartir esto con ustedes, así que muchísimas gracias. Buen fue un proyecto esto de hacer el mundial en la escuela. Sí. La pasaron bien, seguramente. Sí, sí. Bien. Y a mí me, me decían que algunos chicos... O sea, o sea, ustedes jugaron como un mundial aparte. ¿Y quién salió campeón? De las chicas Grecia. Ah, encima estaban separados sí. chicas y chicos. Sí, claro. O sea, hubo eh. partido, hubo vestimenta, sí. hubo plástico de información. Las profesoras de educación física armaron un afiche mm. poniendo todos los equipos y ahí ponían lo, los resultados. Eran, el tre -tour. Sí, el -tour. eran tres el eran partidos. Ajá, 3 partidos por equipo. Buenísimo, ya la que escuchábamos recién era a la profesora de educación física Gabriela. Sí, claro, que ella se encargó de hacer el fixture, me están diciendo. Sí, y con... de hablar con la profesora Silvia y Nancy. Sí, pero y también de hablar con todos los profesores para que le ayuden a hacer todo ese proyecto. Claro, pero entonces no fue un día, fue un montón de días no, fue como un, un más, mes, más de un mes, fueron como tres meses. Porque a veces las profesoras, viste, tenían sus problemas familiares y no podían venir, sí. entonces como que se fue extendiendo más y como que se juntaba todo lo de torneo y todo eso. Sí. Ah, mirá vos, o sea, un megaproyecto. Sí, sí porque también había otros chicos que tenían torneo y ahí era difícil jugar y todo O claro. los chicos de sexto que tenían el campamento. ¿Y ustedes que jugaban al fútbol? Sí. Ah, sí. wow. y las chicas jugaban al fútbol? Sí. <risa> sí. Aunque no, aunque... <risa> Jugábamos Pensando mal, pero jugábamos Eso sí, los chicos diciéndonos de todo atrás nuestro Pero bueno, jugamos sí, Porque el fútbol no es un deporte masculino También puede ser un deporte femenino hay No, muchas... claro, claro es más, hay muchas chicas que, que practican fútbol Como un sí. milagro Y hay muchos clubes que tienen ¿Mira? fútbol femenino Fútbol femenino específicamente Bueno, acá hay alguien que habla de otras Que representante de qué país sos vos ¿Dónde naciste? A ver, acércate dominicana. Y yo recién le preguntaba, ¿y qué te gusta más, dominicana o argentina? ¿Dónde de dónde te parece que vivís mejor? Acá, en ah. Argentina. No. Digo, y, y claro, me, me encantó que diga eso, ¿no? Porque a veces uno con el sentimiento del país en donde nació piensa que eso es lo mejor, pero él dice, "No, acá está bueno. Aguanta el mar, sí. bueno. <risa> Aguanta el mar. Te pensás quedar acá con tu familia o van a volver a dominicana? Sí que te quedas acá? Me quedo acá por un tiempo, pero pronto iré a visitar a mi familia allá. A mi tía, a mis abuelos, pero voy a extrañar mucho a mi compañero. ¡Ay! Un dulce. Acá en Argentina le decimos que es un dulce de leche, ¿no? Allá no sé si en Dominicana existe el dulce de leche, pero acá le decimos Bueno, aparte yo le sentía esa que no la identificaba como algo muy porteño, entonces claro, era de dominicana, mira. Y no, no formaron equipo dominicana, ¿no? No, claro Bueno, también eh, nos había quedado pendiente Escuchar a la profe Romina, ¿la tenemos? Vamos a escuchar a Romina ¿Te gustó hacer este proyecto? Sí, la verdad que me gustó, me encantó Trajeron mucho material se interesaron por el proyecto, al principio me costó un poquito porque lo único que les importaba eran los partidos de Argentina, pero bueno, después investigaron sobre los países, pudieron conocer las diferentes banderas, sus costumbres. ¿Vas propusiste hacerlo? Sí, yo al principio propuse hacerlo y después trabajé, articulé con Educación Física, con la señora Patricia. ¿Costó trabajar con Septimod? Sí, como ya les dije antes, ¿no? Al principio costó, bueno, como cuesta muchas cosas con Séptimo, pero enseguida arrancan, después se puede trabajar. ¿Qué pensaste al hacer el proyecto? Y la verdad es que a mí me gustaba mucho, me pareció un tema interesante y era un tema actual, entonces si a mí me gustaba calculo que a ustedes también les gustaría. ¿Te gustó? ¿Cómo quedó? La, la verdad que quedó hermoso, también los proyectos estuvieron re lindos, hicieron unas banderas hermosas para decorar la escuela, muy lindos trabajos. Fue lindo trabajar con nosotros. ¿Y qué puedo decir? Obvio que fue lindo trabajar con ustedes. Me encanta trabajar con ustedes. bueno Aunque a veces, bueno, me hacen renegar un poquito, pero me gusta trabajar con ustedes. Bueno, gracias por todo y por hacer la entrevista nuevamente. De nada, gracias a ustedes y espero que haya quedado bien porque no pienso volver a grabarlo, ¿eh? Los quiero mucho. Y ahí estaba la señora Romina, ¿no? Está poco la, la, la cansa mucho porque ustedes hablan mucho, no. ¿no es ¿cierto? No, no. Sí. Aunque, eh, nosotros, aunque nosotros aunque nosotros le hablemos ella no soporta. Ajá. Nos quiere, nos quiere demasiado. Como que como que, o sea, nosotros po podemos hablar todos hablan en una clase, pero como que Romina te banca como que <risa> bueno, te lo hace con cualquiera ah, no, no. sí, te lo hace <risa> con humor <risa> ya las quiero ver el año que viene ay no, no cuando los profes no tengan tanta paciencia como los maestros no, Igual, lo, lo, que lo que podríamos que hacer son a las chicas ¿no? <risa> No, lo que podemos hacer es hacer un complot y poder repetir todos, así nos quedamos en décimo y no nos quedamos no, no, no, no. bueno, en el hay que crecer. Hay que crecer porque crecer está bueno. No, no yo no, no quiero crecer. Es, es una prefiero. experiencia... No, no, bueno, no, ¿Es no. Es una, no no. Una, no. quiero, un quiero sí. dormir en el jardín. Es una experiencia por vivir, porque to todos en la vida tienen que crecer y como que eso es una rutina diaria que siempre se va a repetir. Aunque vos lo quieras impedir, no va a pasar. Ahora no. somos los más grandes, pero el año que viene vamos a ser los, los más chicos. chicos. Sí, sí, aunque hay tiene di diferentes eh, opiniones, porque por una parte está bien, porque es una parte de crecimiento, tenés que madurar, crecer... Y por otra no, porque vas a extrañar a todo, porque dejas a la escuela, sos nuevo y ahí cuesta las amistades. Ay, chicas, son un tango ustedes, ¿eh? Sí, no también, se me pongan a llorar ahora, ¿eh? eh, eh también si más, más... hay chicos que estudiaron desde jardín acá. muy duro claro, Es, como, que... es claro. como muy duro, 8, 9, años, como muy duro dejar a, a todos tus compañeros con los que pasaste tus mejores infancias. Ah, bueno, a ver. Alto, un cachito. Vamos a poner un tema musical porque ya para despedirnos despedirnos vamos a tener el último bloque. No se me adelante, ¿sí? Vamos a escuchar un poquito de música porque hay mucho material todavía para escuchar. It's Hola! Hola! La la la la la la la la la la la la la Come on, we take a drum to this and rhythm Hear the whistle, kick the ball The entire world soars like an eagle In Rio overplay like we dance Only today, there's no tomorrow We're all behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching No miran el cartel no el... Estamos al aire Chicas y chicos ¿sí? Vamos a presentar El siguiente blog Tengo un separador de curiosidades y relatos En el blog anterior Escuchamos cómo se vivió el mundial en la escuela Ahora escuchar información de los rivales de Argentina Y algunos relatos de gol Hechos por nuestros amigos Bueno, ¿estamos al aire? Escuela número 14, el Distrito 1, ¿sí? ¿sí? Silencio, séptimo grado. Uy, me salió re maestra mandona, ¿eh? Bueno, entonces, ustedes eh, en este bloque van a mostrar los relatos. ¿Ustedes relataron los goles? ¿Cómo sí. fue esto? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Nos juntamos con IAE en el patio y grabamos los goles. ¿Grabaron los goles? Sí. ¿Quiénes grabaron los goles? Eh, a ver, vos. Yo soy Yesenia y grabé uno de los goles con mi compañera Camila. Ajá. Bueno, vamos a escuchar algunos de los de las grabaciones justamente de los goles. Ustedes se imitaron ser un, un relator de fútbol, ¿verdad? Vamos a escuchar. Escucha, escucha, escucha, Lucas. A ver. Sí, el pozo sigue, el se la pasa a Messi la metiene, la puta le golpeaba. ¡Ah! ¡Ah! Increíble, impresionante para todos los argentinos del mundo. Llegó Messi, llegó el mejor jugador del mundo. Con este gol todavía se puede creer que se puede ser campeón del mundo. Sigue Messi, lo pasa a Pelaini, lo amaba, se la pasó a Di María, Di María sigue, se la devuelve pero pica, igual le pega... ¡Gol! ¡Gol! Va Messi, va la pulga, no se va al arco, se le pasa a Di María, Di María corre, corre, se y... ¡Gol! Vamos a el último momento del partido, y veo, te amamos. Me gustó lo siguiente porque no estamos habituados y habituadas a escuchar relatoras. ¿No? ¿No? no. Porque el tatatagol de Víctor Hugo son todos hombres. No hay chicas que relaten. Sí hay periodistas, deportivos, mujeres, este pero no hay relatoras. ¿No? Sí. sí. Esta, eh, sería muy una buena idea que haiga Sí, está bueno que haya este relatoras. Nunca escuché ninguna, no sé, capaz que hay alguna por ahí y yo no escuché nunca. Es la primera vez que escucho a una mujer gritar un gol. Como que siempre los relatores son como dos relatores en todas las partes. O sería bueno que en vez de ser dos hombres haya un, una, una comentarista y un relator. Es que comentarista Ay me parece. Yo sí, escucho pero... a muchas mujeres que saben mucho de fútbol, pero el gol... Esto de cantar el gol, Siempre de gol, no hay mujeres. No, porque para eso está nuestra casa. <risa> eh, claro, bueno, ustedes este grabaron esto. ¿Cómo surgió la idea de grabar los goles? Eh, gracias a, a él que nos dio la idea de poder grabar los goles. Ajá. Uh -huh. Lo estaban mirando el gol o se lo acordaban como era no, la secuencia. Lo no, anotamos en un papel y después los leíamos. Y, igual lo habíamos nos habíamos acordado y estábamos intentando imitar lo que pasó en el Mundial. Ah, no. claro, claro, claro. Bueno, vamos a cerrar el tema del Mundial porque para el próximo bloque ¿Tienen algo? Una historieta. Sí, sí, una sí tenemos una historieta que también se trata del Mundial, que... Bueno, no lo cuentes, no lo cuentes, no, porque no, viene no, no. el otro... ¿Hacemos una pausita muy chiquitita antes de meternos en la historieta? ¡Nadie! Preparar para Gringy Festa y elivir como está... Bueno, y ahí estamos con más música del Mundial, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, y ustedes escribieron algo que tiene que ver con el Mundial y que tiene que ver con la historieta. Pero antes voy a presentar a los chicos que no participaron de mesas anteriores. ¿Tu nombre? Valentino. Lucas. Jean-Pierre. Más cerca del micrófono, dale, que no se escuchó. No me Decime de vuelta tu nombre. Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¿Por acá? Karim. Belén. Carolina. Por acá tenemos a... Pacuno. Y por allá tenemos a... Gonzalo. Ahí está. ¿Estamos todos presentados? ¿Me quedó alguien? No. no. Entonces, ahora tiene que ver con la historieta. La historieta, hay un personaje principal. Sí, supergrafito. supergrafito. Siempre Supergrafito presente en Hora Libre. ¿Arrancamos? Sí, claro. A la una, a las dos y a las... ¿Quién ¿Quién empieza? El dibujante recibe una invitación para ir al Mundial. Lo viene elegido como el mejor dibujante de Argentina y los organizadores del concurso lo invitan a Brasil para hablar sobre sus trabajos y para hacer muchos dibujos. Grafito se entera y se alegra muchísimo porque está seguro de que el dibujante lo va a llevar con él. Pero el dibujante estaba tan apurado y tan ocupado preparando su equipaje que se olvidó de meter a Grafito en su cartuchera. A ver, repasemos. Remera argentina, medias, cepillo de dientes, pantalón, hojas para dibujar. ¿Cómo puede ser que no se acordó de mí? Grafito se esconde en el álbum de figuritas del Mundial Brasil 2014, ya que estaba convencido de que él... Que, ...de que el dibujante no se olvidaría de llevar consigo el álbum. Seguro que el álbum de figuritas de mundial... Bueno, seguro que el álbum de figuritas no se olvidar. ¡Qué buena idea! Me encontraré ahí y listo. ¡Se me hizo re tarde! ¡Tenemos perder mi vuelo! ¡Oh, no! Tampoco agarré el álbum. Pero tan apurado puede estar que hasta el álbum se olvidó. El dibujante sale a la calle y llama un taxi. ...al aeropuerto, lo más rápido que pueda... a en los cinturones, que esto va a ser un viaje movidit. Ya en el aeropuerto, una voz anuncia... ...señores pasajeros del vuelo a Brasil... ...por favor pasen por la puerta de embarque, muchas gracias. Ya en el avión, el dibujante se da cuenta de haberse olvidado de grafito... Y se pone triste porque no sabe qué pasó con el lápiz, su fiel compañero. La zafata avisa a los pasajeros que Leonel, que Lionel Messi está en el mismo vuelo. Messi saluda a todos los pasajeros y el dibujante le pide hacerse una selfie con el mejor jugador del planeta. ¡Messi! ¡Lio! ¡Lio! ¿Nos hacemos una selfie? Hola, ¿vos sos el dibujante? Me encantan tus historietas. La de Super Grafito es la mejor. ¡Cling! Mientras tanto en Buenos Aires, grafito dibuja un avión y se va volando a Brasil. No puedo creer que el dibujante se subió de mí de, mí, de llevarse el avón de figuritas. eso era pensar lo grande, eso convertirme en super grafito. Grafito va a la calle a salvar al dibujante y él vio a un elefante que creía que era dibujante. Ahí en una pelea se encontró con la borra ideas y Edi apareció y con la borra ideas él se llevó. Después de un rato ella apareció por ahí llorando. Ella se lo devolvió y esta historieta aquí acabó. El dibujante llega al hotel y se da cuenta de que tampoco llevó el álbum de figuritas del mundial. Triste, va a recorrer las calles de Brasil hasta que ve acercarse un avión de papel a Super Grafito con el álbum. Oh, ¿y eso? Pero si sí es Grafito. No, es Super Grafito. Muy contento, extiende sus brazos y abre sus manos para que el avión de Super Grafito aterrice en ellas. El dibujante le cuenta que Messi estuvo en el avión, y Grafito se pone muy contento. Una selfie con Messi. Qué bueno. Los, las borreideas los intercepta haciéndose la linda y dice... Señor Dibujante, le traje el vasito con agua que me pidió en el avión. Eh, recién pude abrir la botella. Eh, lo que pasa es que estuve muy ocupada. Pero si no había pedido nada. Pero yo sí le voy a pedir algo. Quisiera que me haga un dibujito. Soy su admiradora número uno. ¿Podría hacerlo ahora? No. Mmm, eso aún me suena familiar. ¿Qué tal si aprovechamos el álbum de figuritas para que me haga el dibujito? Supergrafito no quiere caer en la trampa y le dice que en ese tipo de papel brilloso no se puede dibujar. La borredeas, les arrebata el álbum y huye rebotando por las calles de río. ¿Y ahora qué hacemos? No te preocupes, la borrilla solo que el álbum por la pelota mundial. mucho conociste a Messi en persona, y yo puedo venir volando para darte una mano con tus magistrales dibujos. ¿Qué tal si vamos para el estadio? La gente espera ansiosa, tu destreza en el papel. Tenés razón, qué mejor que ir juntos al evento mundial de dibujantes y después a ver el partido. Llegan al estadio y encuentran a la borra borraidea llorando porque la promo era válida solo para la Argentina. La borra borraidea les devuelve el álbum y grafito y el dibujante la invitan a mirar el partido. Juntos y así alentar con todo a la selección. Vuelven en el mismo avión y ven a la zafata buscando su uniforme. La borraidea se lo devuelve y de regalo de le deja un garoto en el bolsillo de saco. Gracias por enseñarme algo bueno chicos. Discúlpenme por lo que dicen. Está obsesionada por la plombia. Qué bueno que hayas reflexionado. Lo importante es que pudimos compartir un momento juntos viendo la selección. ¿Les cuento una buena noticia? ¿Se acuerdan del concurso de dibujantes al que fui invitado? ¡Gané! Y uno de los premios era una pelota del mundial. Tomá, bor borra ideas Te la regalamos. Estoy muy contenta. Les agradezco mucho, chicos. Ustedes sí que son buena onda. El próximo mundial va a ser en cuatro años, pero, pero nuestras aventuras dibujadas continuarán. ¡Muy bien! Es difícil hacerlo en vivo. Había actores especializadísimos este, en radioteatros y la verdad que, que lo hagan chicos, así en vivo, no es fácil actuar, esperar que venga el sonido del audio, relájense ya está, ya está bueno, se nos acabó el, el programa pero yo quería decirle algo a los oyentes porque estos chicos que este año egresan del séptimo grado de la escuela eh, hace cuatro años que vienen ahora libre ¿Sí? Y ellos participaron Por eso hablan tanto Porque están acostumbrados a hacer radio Porque la radio es algo habitual Ya se les hizo habitual no Y yo les digo que voy a extrañar muchísimo a Super Grafito Sí, nosotras también la vamos a extrañar Vamos a extrañar las historietas con Jorge Todos los que nos dibujaban los pizarrones A todas las chicas Y le queremos agradecer por todo lo que hicieron por nosotros A Jorge y a Patricia Buenísimo, gracias profes Y sí, decime Le queríamos mandar un saludo a la profesora Patricia y a Jorge que nos están escuchando acá y que también le queremos comentar, bueno, o por lo menos yo le quiero comentar que cuando me vaya a la secundaria yo lo voy a visitar cada vez que pueda. Buenísimo, escuchó, profe y señor, ¿sí? Jorge y Patricia, sí, decime. Yo le quería mandar saludos a Yael, que también nos ayudó mucho a hacer la radio. Ay, a él, a mi compañera, ay, a él del programa Rec, que estuvo en la escuela trabajando. Y bueno, Super Grafito quedará para siempre en el corazón de ustedes, ¿no? Sí, porque sí, es parte sí, de la sí. historia de ustedes y fue parte de, bueno, de todo este tiempo que hicieron radio y le dieron vida a ustedes, porque Super Grafito no existía antes de que ustedes lo inventaran, ¿no? No, que no, que ya este proyecto venía desde sexto grado. Uh -huh. Y Jorge nos, nos dijo, porque Jorge es, le gusta un montón las historietas Entonces nos dijo, ¿qué tal si inventamos una historieta? Y nosotros le dijimos que sí Y estuvimos como un mes más o menos buscando un personaje Y no encontrábamos uh -huh. Y de repente, no sé, a Jorge se les cayó el lápiz Y ahí dijo, ¿y si hace pues un... un una, historieta una historieta sobre, sobre un, grafito un grafito Y uh -huh. no sé, como que después... Facu uh -huh. eh, tuvo la idea De que se convirtiera en super grafito En super grafito Porque no es grafito, es super grafito, super grafito super... Adelante profes ¿Sí? A ver eh, Patricia y Jorge A ver El super grafito Es eh, parte de Hora, libro, de hora Libre, y... libre. Sí. A... Habla el micrófono Ahí eh, Ya se lo apropió Hora Libre Y es un regalo que les hacemos ¿no? Uh -huh. sí, sí, sí. Es, de, es de todo super grafito como lápiz con el que empezás a trabajar en primer grado y, y queda ¿Qué, eso es lo que tiene de maravilloso algo que no existía los chicos Nos junto creamos. a los profes le dieron vida y bueno quedó super grafito gracias patri imposible sin la onda de ellos ¿no? uh -huh. por supuesto obvio. Obvio, así <risa> bueno chicos este aplauso grande ya, es gracias. para ustedes ¿sí? mucha suerte el año que viene gracias Y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Chau, chau. chau. chau. chau. Yeah. Yeah.